La tenemos a Lorena Allan para hablar un poquito de algo que se viene, una, un nuevo aniversario ya, el segundo aniversario del Merendero que están preparando de manera solidaria, como siempre. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Walter? Te saluda acá en Radio Encuentro, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, acá estamos, tratando de multiplicar esta convocatoria que están haciendo para sí, celebrar sí. el segundo año ¿no? del Merendero. Así es, el día viernes、eh, festejaremos nuestro segundo aniversario del Merendero. De acá del 30 de marzo. Bueno, y hay una convocatoria especial que están haciendo con t a m e y con t a d o s los que están escuchando,、eh, ¿cómo pueden sumarse a, a, esta, a, esta, a esta celebración? Bueno, sabiendo las situaciones, obviamente venimos atravesando con este gobierno, s e nos hace difícil llevar a cabo la actividad muchas veces. Y bueno, sabemos que cuando hay festejos, no solo participan los niños del merendero, sino que concurren muchísimos niños más. Y bueno, la idea. Es poder hacer algo que nos pueda alcanzar para todos los niños. Así que bueno, estamos pidiendo colaboraciones、eh, de lo que es globo,、eh, chupetines, c a r a m e、eh, l o alguna torta, algo rico para poder compartir y bueno, de esa manera poder festejar、eh, en conjunto el trabajo de, de los compañeros de la organización que hoy llevan adelante、eh, este trabajo. ¿A dónde pueden acercar esto, esta invitación de caramelos y otras, todo lo que consideren que puede ayudar para el festejo? Eh, bueno, nosotros estamos recibiendo nuestras donaciones acá en el merendero donde lo hacemos, en el 30 de marzo, calle 30, número 1023.、Eh, hay gente todo el tiempo, así que aquel que se quiera sumar、eh, será bienvenido. Bueno,、eh, anduvieron también aclarando un poco que a partir de una situación que, que, que les ocurrió, de cómo andaban solicitando las donaciones, Lorena. Sí, lamentablemente,、eh, nada. Esto siempre digo, nos meten todo dentro de la misma, de la, de la misma bolsa, por eso salimos a atajarnos,、eh, antes de que nos ensucien. Creo que nosotros siempre,、eh, gracias a Dios hasta el momento no salimos a pedir donaciones a los comercios porque las muchas veces que salimos nunca nos dieron bolillas. Y bueno, cada vez que se hace igual alguna,、eh, que se pide algo, siempre lo hacemos a través de una nota firmada por la referente, que s o y yo, Eh, y bueno, y si no, a través de redes sociales, pero la que siempre pide donaciones eh, somos eh, los encargados, digamos. Y bueno, había surgido un inconveniente: que habían pedido donaciones a nombre del merendero y que habían、eh, robado otras cosas, unas pertenencias de las personas de los merenderos y bueno, del lugar. Y bueno, ahí quedamos como todos pegados también en la misma causa. Ajá, y esto nada tiene que ver con ustedes, o sea, están aclarándolo para que se entienda bien que nada tiene que ver con ustedes. Uy, te perdí ahí, ¿eh, Lorena? Creo que cambiaste el, el, el, No te escucho. A ver, hola. ¿Hola? Ahora sí, sí. Sí, que digo que lamentablemente, eh, eh, cuando pasan estos casos quedamos todos pegados y hay mucha gente solidaria que viene colaborando con nuestra organización. Ya hace mucho tiempo, hace dos años que ya la llevamos adelante y bueno, a veces hay malos entendidos y bueno, yo quise aclarar de que bueno, de que nuestro merendero no... Eh, no hace estas cosas, sabemos cómo labrar, u cómo trabajar y, y lo que menos hacemos es ensuciarnos y menos, menos、eh, hacer sentir un malestar a otras personas con estas cosas que pasan. Hablar, está bien. Bueno. Pero,、eh. bueno, acá, como bien decíamos también en el mensaje que se estuvo compartiendo a través del, de la convocatoria, de que no festejamos el,、eh, do, un segundo año de merendero, que no nos pone contentos, que es lamentable tener que realizar. Eh, merenderos en los barrios, pero sí festejamos el trabajo del, del equipo de, de la organización,、eh, de los compañeros que lo llevan adelante, que, que, son los que, que ponen todo, todo su tiempo y, y, mucho más muchas veces para poder atender a los niños que vienen y a la familia, y que festejamos que hay u n que, que, e s t a m o s donde el Estado no está, donde hace oído sordo, donde hace ojo s ciego, s eso festejamos, festejamos las ganas de, De poder seguir,、eh, trabajando con este compromiso que llevamos adelante. Y, y bueno, eso es lo que nos pone contento, poder festejar entre todos los compañeros y todos los niños y todas las familias que se acercan a este lugar. De, de c i r una vez más de que bueno, de que a pesar de que muchas veces se nos hace difícil llevarlo adelante, estamos y vamos a seguir sosteniéndolo hasta que podamos cambiar de gobierno y que no haya más merendero s ni comedor en s e ningún punto de, del país. Bien, Lorena, ¿el festejo es el jueves o el viernes? Porque yo leía por ahí que era el 28. El, el cumpleaños es el 28,、eh, pero bueno, justo cae jueves、claro. y nosotros no tenemos merendero, así que bueno, decidimos pasarlo para el viernes. Ah, bien, bien. El viernes estaremos trabajando a full con las chicas, que como ya venimos haciéndolo,、eh, así que bueno, todos aquellos que quieran venir a participar, a traer algún juego, también teníamos ganas. De ver si podíamos conseguir algún regalito, algo para poder hacer algún sorteo a través de los juegos que vamos a hacer con los niños. Bueno, pasó una tarde linda. Vamos a tener un día con bastante calor, van a lavarse a sí, 30 grados. Por suerte. Así que bueno,、eh, aquello que puedan donar gaseosa, jugo, chocolatadas, será bienvenido. Estaremos festejándolo acá en la cancha. Y obviamente quedan invitados ustedes que también son parte de esto. Y todos son parte de esto cuando ponen un granito de arena para poder colaborar. Abrazo grande Lorena, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Hasta luego.、Adiós. Ah, sí, sí, el Merendero Copita de Leche hablando con nosotros cumple este 28 de marzo.